...en de poesia. Rafael Campillo. De mi libro Poemas Amorosos, Las horas más bellas. Disfrutemos del amor como un regalo del cielo... ...una volada del suelo camino de las estrellas, pues son las horas más bellas vividas bajo del sol. Un beso y siete suspiros, un abrazo duradero, con la palabra te quiero, que dito pero profundo, para evadirse del mundo con nuestros cinco sentidos. Con el contacto directo, tocando la piel con piel, en silencio, sin tropel, más allá de la razón, buscando la comprensión que en amor todo es correcto. Un beso y siete suspiros, aroma de nuestro aliento. Se mezclan los sentimientos, la sangre en evolución. Los golpes del corazón aumentan cuando te miro. Disfrutemos del amor como un regalo del cielo. Una volada del suelo, camino de las estrellas. Pues son las horas más bellas, mi vida bajo del sol.